Bueno, esto de la Noche de los Lápices es algo de, de, bueno, de nuestra historia reciente, de nuestra triste, quizás, historia reciente. Uh -huh. Hace 34 años, en el año 1976, eh, compañeros de la Escuela Normal Número 3 de La Plata son secuestrados y, bueno, no secuestraron a, a cualquiera, ¿no? Segura eran los que hacían ese famoso uh -huh. algo habrán hecho. Eh, de alguna manera, bueno, son secuestrados. Eh, y algunos no volvieron nunca. Ariel, eh, sabiendo, vos decís compañeros de la de la escuela, ¿te animás a, a repasar eh, algo que, que causa escozor cuando se lo escucha, que son las edades de los chicos? Porque son sí, chicos. Sí, los chicos de aquel entonces tenían entre 14 y 17 años, eh, comprometidos con la realidad política y actual que vivían en ese tiempo, en ese momento estaban luchando por un boleto estudiantil, por la escuela pública, por infraestructura y por cuestiones del de momento, ¿no? situaciones políticas del momento, eh, en el cual estaban haciendo que lo que muchos jóvenes intentamos hacer hoy, que es participar, eh, luchar por lo que es público, por lo que es de todo, por, por nuestra cultura, por nuestro día a día, Y bueno, eh, ya en los planeamientos que se venían de nuestra historia antes que desembarcan en, en este en este secuestro, que fue uno de los tantos, ¿no? Uh -huh. Hoy nos están faltando más de treinta mil compañeros, uh -huh. nos faltan más de trescientos nietos por recuperar, y bueno, es la triste historia, pero de alguna manera reivindicando la historia, no dejarla dormir, Eh, es el día a día, leer, llegar a las escuelas, caminar, militar, hacen que, que esto ojalá nunca más suceda. Ariel, ¿qué se hizo hoy en la plaza? Contale a la a la, a la audiencia. Nosotros, bueno, obviamente por por razones laborales no, no pudimos estar, nos quedamos con las ganas, varios de los que estamos aquí en la radio. Eh, ¿Qué fue lo que se hizo hoy en la plaza? <risa> lo que hicimos con todas las agrupaciones, somos varias agrupaciones las que estamos eh, participando, eh, si me permitís las voy a nombrar porque la verdad ha sido un placer trabajar con los compañeros, con eh, compañeros de la Juventud del FTV, compañeros del Centro de Estudiantes de la UNESO, de Ciencias Sociales, eh, bueno, toda la Juventud de la CTA, junto a los compañeros de la Comisión por la Memoria, que son nuestros jóvenes viejos, que los alzamos día a día. Eh, lo que hicimos fue el lanzamiento Eh, de lo que va a ser el domingo y elegimos hoy el jueves justamente por el, porque es el Día Nacional de la Juventud, donde cada agrupación eh, puso su manifiesto a través de lectura también participó una batucada El, coro, el Color de Tu Corazón del barrio San Lorenzo eh, y bueno, lo que hicimos fue proponer, llegar, manifestar estar, decir gritar, cantar eh, en memoria de aquellos jóvenes y eh, reivindicando a los jóvenes de hoy, que los jóvenes podemos volver a la política, podemos creer en la política, debemos creer en la política, eh, cuanto más participemos, cuanto más estemos, en la manera de que podamos construir una sociedad más justa para todos. Ariel, reiterá la invitación para, para el domingo. ¿Cómo no? El domingo los esperamos a todos, a todos los jóvenes, grandes, chicos, familias enteras, a, a partir de las 18 horas en la Plaza del Centro, Eh, ahí va a haber, van a haber diferentes bandas, bandas de, bueno, de rock and roll, cumbia, eh, música latinoamericana, folclore, que bueno, va a ser muy diverso para todos los gustos y para que podamos compartir una, una tarde más reivindicando nuestra historia, nuestro presente y pasándola bien, ¿no? Y tratando de llegar a todos los, a toda la sociedad de una manera madura, de una manera comprometida y que cada vez seamos más.